Sí, a esta hora es... vamos a saludar a Claudia Costa. Bien. Que en realidad es el director del Centro de Salud de Obreros de la Construcción.、Sí. Pero ahora lo vamos a saludar como vecino del barrio Loboche. Este grupo de vecinos que hace tiempo que está solicitando que remuevan la antena, una antena de telefónica que da servicios de internet a la zona de la calle Chuña.、Uh -huh. Ahí está, bueno, muy cerca de la casa de él, pero también las, muy cerca de muchos vecinos. Es una, una torre que quedó en medio del barrio después de muchos años que se instaló en ese lugar. Pero vamos a saludarlo ahora porque、eh, en estos días habló acá en Radio Kermés. El intendente Ariel Rojas, y desde los vecinos se vieron afectados por todo lo que dijo el intendente, o también lo que no dijo, porque dijo bastante poco y remitió todo a que lo maneje la justicia, la justicia. porque está en un proceso judicial ese tema.、Eh, Claudio, buen día. Juani y Mauro de Radio k e r m e s t e saludamos. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro y Juani, gracias, gracias por la, la nota. Bueno,、está? por nada, Claudio. Bueno,、eh, algunas consideraciones que quieren hacer los vecinos. En base a lo que dijo Ariel Rojas acá en, en Radio Kermés,、eh, contanos un poco. Sí, un poco una réplica. Ayer lo escuchamos a partir de la entrevista que, que le hicieron ustedes ahí, que vos le hiciste. Leímos la nota y escuchamos el audio. Y la verdad que nos reunimos para decidir contestarle, no a él, pero sí para traer mayor claridad a lo que nosotros estamos reclamando y cuál es la situación. Nosotros ayer lo, hablá, lo, lo, lo veíamos y. Y se nota que ni sabe de lo que está hablando、eh, y se para más como si fuera, qué sé yo, no sé, el afiliador de cuchillos del pueblo que como intendente y lo que eso significa en cuanto a su responsabilidad. Pero además ha dicho varias cosas que no que son de profundo desconocimiento o que no le dan ni, ni, ni la más mínima importancia, pero además hay cosas que, que dejan.、Eh, Traslucir que, que no dice la verdad. Porque acá el problema fundamental no es solamente la legalidad o la ilegalidad. El problema fundamental, nosotros lo venimos diciendo, es la salud de, nuestros, de nuestras familias y particularmente de nuestros hijos. Yo estoy hablando en calidad de vecino de Oboche, aparte, como ustedes dijeron, soy médico, también soy director de u centro de salud, pero lo cierto es que estoy hablando porque mis hijos. Están viviendo debajo de una e s t e n a con lo que eso significa desde el punto de vista de la salud, en cuanto a la posibilidad de desarrollar enfermedades a partir de signos y síntomas primero, de pero después de enfermedades graves, pero que además de todo eso, todo eso está permitido desde hace 11 años por el municipio en forma ilegal. Entonces, el intendente Roja. o quien fuera, Álvarez anteriormente y Rojas ahora, no puede decir que las cosas están en la justicia y que te va a mandar a vos, al, al, al, al medio de, de comunicación, le va a mandar、eh, información en papel escrita acerca de cómo viene el proceso legal. Porque en realidad es lo que debería haber hecho desde el punto de vista、eh, de su función pública como intendente, máxima autoridad, Eh, pero además desde el punto de vista humano, lo que debería haber hecho es hablar con nosotros, que se lo estamos pidiendo, que se lo hemos pedido a través de los medios de comunicación y que le hemos hecho notas formales. Yo he salido de mi trabajo, he tenido que pedir permiso, yo trabajo en el o b l e o de la construcción, donde estoy ahora, que queda justamente en la otra punta de Santa Rosa, y he tenido que ir al municipio de Tuay personalmente a, a entregar una nota para que nos reciba para charlar sobre esta cuestión. Y nos ignoró olímpicamente. Por eso hemos decidido judicializar esto. Entonces, cuando él habla de que las cosas están en la justicia, están en la justicia porque nos, a nosotros no nos quedó otra. Y además, esto no es un problema solo de la justicia, es un problema político. Él es intendente, es una persona que tiene responsabilidades políticas y de gestión, y pareciera que prioriza el, el lucro y, y, y la. Las ganancias de una multinacional como Telefónica por encima del cuidado de la salud de los vecinos y la vecina que somos q u e n e s lleva para quienes él gobierna y quienes lo votamos. Entonces, por eso decía que parece más un afilador de cuchillos de un pueblo que de un intendente. No nos parece en absoluto serio las s e r i a s las declaraciones que él h i z o a s e o a Nos parece una falta de respeto, una deshumanización y además. Nos parece que está más pensando en cómo ser candidato de lo que fuera, que es un tema d e é l y nadie va a opinar sobre eso, que hacerse cargo sobre lo que nosotros le estamos reclamando a los vecinos y v e c i n a Claudio,、eh, sí. buen día, j u a n y te saluda, ¿cómo estás? Hola, j u a n y c ó m o estás? Bien, che.、Eh, hace poquito se conformó la comisión vecinal de, de, del barrio, ¿no? Eh, ¿Ustedes este, se comunicaron con la Comisión Vecinal? ¿La Comisión Vecinal va a hacer algo también este,、eh, por, por este tema o, o solamente vecinos este, por privado lo hacen? Nosotros, nosotros nos, nos hemos autodenominado desde hace dos años, dos años y medio que empezamos e s t o como vecinos autoconvocados de los u g c h e porque empezamos mucho antes de que se c o n s t i t u y e r a las comisiones. Sí, sí. Y, Y la verdad que conocemos a varias personas que están ahí de un lado y del otro que participaron de las elecciones pero no están en el radar la verdad que no, no está en el radar de ellos esta temática、eh, por eso nosotros decidimos avanzar con esto porque nosotros juan y estamos dedicando el tiempo que no tenemos、uh -huh. estamos dedicando recursos económicos que no tenemos nosotros tenemos a raúl montenegro como el perito biólogo、eh, que es el que nos asesora y el que está interviniendo En, en, en la demanda que hicimos con Telefónica. Ajá.、Eh, ah, porque, a, a, con le, la... le hicieron una demanda a Telefónica. Sí, sí. En primer lugar, totalmente. ¿y, a, ¿Y al una... municipio no? Y al municipio no, pero después se lo terminamos haciendo también, por incumplimiento de funcionarios públicos.、Claro. El abogado lo, lo, lo explicaba: esta antena está porque el, codo, el código urbanístico de t o a y no se respeta y porque la ordenanza 7518 tampoco. Entonces, no nos quedó otra que después de intentar hablar con él, esto se resolviera de otra manera, no nos quedó otra que tener que denunciarlo. Yo lo hago responsable a Rojas de que si algo le pasa a mis hijos, él va a ser el responsable. Porque se lo vengo diciendo, porque somos médicos, porque sabemos de lo que hablamos, porque hay evidencia científica y porque además no hay por qué ningunear a los vecinos y a l o v e c i n o Mirá, Juan y, y, y Mauro, si Rojas o Álvarez q u En e la gestión anterior tuvo el tupé de mandar una carta de documento diciendo que nos desconocía como vecinos. Eso está en la causa y lo tengo yo en casa. Si ellos se hubiesen sentado con nosotros y nos hubiesen dicho: Miren, tenemos con la multinacional un acuerdo y no lo podemos romper. Bueno, ¿cuánto falta para que termine ese contrato? Dos años, listo. Esperamos dos años, no hay problema. Pero ni tan ni siquiera eso. Entonces, nosotros, s í Juani. Decidimos demandar al municipio, y yo insisto sobre eso, yo hago responsable a Roja s en este momento, porque él es el independiente, de que si algo le pasa a mis hijos en, en relación a, a, a, a enfermedades gravísimas que están d e s c r i t o s como el, el cáncer,、uh -huh. o si empieza a tener signos y síntomas vinculados a, a, a, a la exposición crónica y permanente a corta distancia de, de onda s no ionizante, s y esos signos y síntomas son insomnios, Irritabilidad, cefalea, náusea, s vómitos, digo, todo eso está descrito. Si algo le llega a pasar a mis hijos, yo lo voy a hacer responsable y lo hago responsable y lo he hecho y lo, lo estoy haciendo responsable y lo estamos haciendo responsable jurídicamente, legalmente, pero también públicamente. Eh, Claudio, eh, eh, ¿cuál es el papel que ha jugado que está jugando o que la verdad que dejó de jugar ahora porque no, no sabemos bien cuál es la、uh -huh. situación? Del ente nacional de comunicaciones, el ENACOM, que según dice el municipio, es el, el ente que habilitó que, ese, que esa antena estuviera en el lugar y se pudiera sacar、eh, su fruto a partir de la empresa telefónica. Y según dice el, el intendente o el municipio, en todo caso, de última e es un ente este, público, no, no solamente personalizado en, en Rojas. Es que eso es un, es un predio particular y que hubo un contrato privado de esa persona dueña del, del, del, del, este, del terreno directamente con Telefónica, que ha avalado、sí. por Enacom.、Eh, ¿Esa parte cómo, cómo, la, cómo la están、Mira. manejando ustedes como vecinos?、Eh, Mauro, en primer lugar,、eh, la Secretaría de Ambiente de la provincia nunca visitó ni la empresa le, le acercó un estudio de impacto ambiental. Uh -huh. Digo, para que tengamos en cuenta, cuando nosotros los Pampeanos y las Pampeanas defendemos el Río Actuel y, y hablamos de n o A la construcción de por el suelo del Vies, etcétera, etcétera, etcétera, siempre hablamos y se hablan de、eh, que hay que presentar previamente un estudio de impacto ambiental. La empresa nunca le presentó y la Secretaría de Ambiente no tiene nada de la provincia, no tiene nada con respecto、eh, a esa cuestión. Eso por un lado. Ahí tenés un incumplimiento. Por otro lado, el ENACOM, se encargue, que es federal, se encarga de lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Pero、sí. no se encarga de la obra civil. Eso es responsabilidad de los municipios. Una torre de telefónica como la que estamos hablando, la que tengo al lado de mi casa, es una estructura que se llama torre con antenas. Lo que hace el ENACOM, por eso que ya ENACOM contestó y le tira la pelota al municipio, Lo que hace NACON es gestionar y ver lo que tiene que ver con la antena, pero no con la torre. Entonces, claro que hay un negocio, acá hay mucha plata, pero no solo, evidentemente, del, municipio,、eh, perdón, del vecino con la multinacional. O vamos a, o vamos a creer que el vecino,、eh, porque es solidario con Telefónica, le deja meter la torre. No, ahora. Acá evidentemente hay mucha guita, hay negociado y por eso nos sucede mucho la denuncia penal. a l g u i e n se está beneficiando desde hace un montón de años porque v o、pues, imagínate si yo en mi casa quiero poner, o vos en tu casa, o e l j u a n i en su casa quieren poner un criadero de pollo, 500 gallinas, o si quieren poner un chiquero con 200 chanchos, ¿te lo van a permitir? Te lo va a permitir el municipio. No te lo va a permitir. Entonces, ¿cuál es el rol del municipio? El municipio debería haber habilitado o no q u Esta e antena esté puesta. Pero esta antena, además, esta torre, tiene más de 10 años. Rojas, en la entrevista de ayer, te dice a vos: Y mirá, yo asumí y me encontré con esto. No, Eso es mentira. Rojas, ¿cuántas, corríjanme ustedes que、si、ustedes saben, cuántas veces fue intendente Rojas? Tres veces. ¿Y cuántas veces fue diputado nacional o provincial?、Eh, una, una vez,、bueno. ¿no? Una vez. Bueno, entonces digo, es un tipo que hace años que está gestionando y tres veces fue intendente. Y esta es la última, quiere decir que para atrás él sabía de esto, porque la antena está puesta en el 2011. Entonces no, él no es un desconocedor de esto. Pasó cuando él fue diputado, fue Álvarez, de su, misma, de su mismo partido político, el intendente. Y quiero decir algo más, hay una persona que se llama Melchor, que es un hombre de Rojas, que、sí. estuvo en mi casa cuando Álvarez era intendente. Este hombre Melchor, Melchor creo que se llama, ¿no? Sí, sí, sí, sí Melchor, fue presidente ¿no? del bloque del oficialismo. Exacto. Bueno, ese hombre con nosotros se portó muy bien, estuvo en mi casa, en mi cocina, tomando mate en el patio. Y el tipo nos daba la razón. Y nosotros le pedimos, por primera vez, no había antecedentes, ustedes recordarán, hace dos años, le pedimos、eh, una reunión, el pedido de la banca del vecino y la vecina. Y ahí fuimos un grupo de vecinos a exponer, r ¿sí? Y q u e precedía este hombre Melchor? Y todos, los, todos los, los, los concejales de todos los bloques, de, de, del quimerismo, del peronismo, del pro, de comunidad organizada, todos los bloques se sensibilizaron con lo que nosotros le estábamos planteando y que por supuesto tenían un profundo desconocimiento de lo que e hablábamos, pero lo escucharon, hicieron una resolución donde intimaban al intendente de que tomara las medidas necesarias para sacar esa antena. Entonces digo, no somos dos o tres loquitos que ambientalistas que estamos、eh, en, en contra de las vacunas y de, las, de los aviones que rompen tormentas. No, no, no, no. Acá estamos hablando de gente que sabe de lo que está hablando, con evidencia científica, pero además estamos reclamando desde el punto de vista humano, mínimamente que se nos escuchara, no que se nos responda sin conocimiento y con total soltura y despreocupación. Por los medios de comunicación. Por eso yo quería salir, salgo yo porque lo charlamos como familia autocococada y se resolvió que saliera yo a hablar, para no dejarle pasar de ninguna manera a esto a Roca y que tengan, cuenta, que tengan en cuenta, y también el Estado provincial, porque como te decía, la Secretaría de Ambiente tiene que estar al tanto de que s a n t e n a no tiene ningún e s t u d i i o de impacto ambiental. Entonces acá hay responsabilidades del Estado. Bien. ¿Y, ¿Y es qué esperan es? de la pata del Poder Judicial? Mira,、eh, estas cosas,、eh, lo judicial, Mauro, vos lo sabés igual que yo, es una instancia más、uh -huh. y, y por supuesto que uno、eh, espera que esto、eh, se resuelva favorablemente porque hay evidencia suficiente. Pero acá lo que hay que,、eh, esto se destraba con la buena voluntad y con el compromiso que no tiene el intendente Rojas. Vos no podés ser intendente de un lugar, cagarte en los vecinos y las vecinas y en su familia, porque sabés que yo no le estoy pidiendo que pase bien la máquina champion por mi calle, no le estoy pidiendo、eh, la categorización de, de, de, de, del, del trabajo, no le estoy pidiendo que ponga luces o semáforos, le estoy pidiendo que saque una antena que hace 11 años está ilegalmente enfermando a s u s hijos, eso le estamos pidiendo. Bien, perfecto, Claudio.、Eh, no sé si quedó algo por decir, pero clarísimo. Y está bueno también que、eh, los vecinos tengan,、eh, mantengan un tema, lo puedan este, contar en los medios de comunicación y también puedan contestar a, este, en este caso, a Rojas que habló en nuestro medio. Nos quedamos con esto, que es un tema político. Se destraba desde lo político, aunque ahora lo tiene el Poder Judicial. En sus manos. Por supuesto que, como le decíamos ayer a Rojas, es un tema que hay un monopolio atrás y no va a ser tan fácil, por lo menos este, desde el lugar de los vecinos, poder ponerse en contra de Telefónica. Veremos qué sucede. Ojalá que haya una destraba dentro de, de la municipalidad y puedan atender el reclamo. Así que te agradecemos mucho, Claudio. Mauro, dale, pero déjame decirte una cosita: si ¿Sí sí. se puede destrabar. Porque él no puede interferir, el municipio no puede interferir con las telecomunicaciones que son federales. Pero sí. sí puede decirle a la empresa, che, vos te tenés t e que ir de acá y sacarme esta torre, porque esta torre yo no te la habilité. Por eso, es una, una decisión política que debería tomar. Del intendente, exactamente. Gracias, Claudio. Mauro, muchísimas gracias a vos y a Juan y por, por darnos visibilidad al tema. Te por agradezco. Fa por favor, Claudio、gracias. Acosta, Claudio Acosta es vecino del barrio Loboche, están exigiéndole al, al intendente. Eh, Ariel Rojas, que saque la antena de Telefónica. Ya le están directamente diciendo que es un tema político, que no esperan nada de la justicia. Y también algo que me llamó la atención: no es un tema que le interese a la Comisión Vecinal. Comisión Vecinal que hace poquito que este, se instaló. Por eso, por eso se lo pregunté, porque me, porque me parece que si hace poco se, se hizo la Comisión Vecinal,、eh, es un tema que tendría que, que intervenir la Comisión Vecinal como comisión.